Estamos en el programa La Biblia habla, donde la palabra de Dios habla directamente a nuestro corazón, sin notas y sin comentarios. Nuestra lectura ubicada en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas. Oseas capítulo once. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Verso primero. Cuando Israel era muchacho, Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían s a u m e r i o s Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo e f r a í n tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, Y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh e f r a í n t e entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? O ponerte como a Zebión. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a e f r a í n porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó e f r a í n de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios. Y es fiel con los santos. Nuestra lectura está ubicada en el Antiguo Testamento de la Biblia.